Hola Pepe, buen día, buen día a toda la audiencia. Exactamente, tal como lo dijiste, estamos acá en la Plaza Independencia, la plaza central y más grande de la ciudad de Mendoza, eh, totalmente vallada como nunca, realmente como nunca, por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver, y toda la manzana que en la que está contenida la legislatura de la provincia de Mendoza, también vallada, igual varias cuadras, un fuerte operativo de seguridad, y lo que está pasando, como bien también lo mencionaste, dentro de modificación de la ley 7722, a cargo y con, con, como una de las primeras como una de las primeras medidas fuertes del gobernador rodolfo suárez eh, la primera medida básicamente y primera acción de gobierno que ha sido la de cambiar esta ley que protege al agua y que pone límites a la megaminería contaminante recordemos esta ley entre otras cosas eh, o esta modificación de ley lo que va a hacer principalmente es eh, dejar de prohibir ciertas sustancias, tales como el cianuro, directamente la va a empezar a permitir y va a hacer que las decisiones acerca de que si pueden haber unas mineras o no, eh, pasen no pasen más por la legislatura y la decía una mesa chica, eso es lo que va a pasar. Hay mucha, mucha gente que está llegando, mucha gente del interior de Mendoza, de los pueblos de Mendoza, que están llegando y lamentablemente también, eh, bueno, lamentablemente lo digo yo a título personal, eh, lo que está pasando es una convocatoria, algunos algunos sindicatos tales como la UOCRA para apoyar eh, esta, esta modificación a la ley minera que han tenido un lugar privilegiado, le han dado un lugar privilegiado enfrente de la legislatura, no así al resto del pueblo mendocino que está del lado de afuera de las balas, así que bueno, se ve una jornada muy intensa, muy larga. Y seguramente, y también lamentablemente, posiblemente le den los números para que puedan modificar este esta ley 7722, gracias a este pacto que ha realizado la UCR Cambia Mendoza, eh, eh, y que pertenece a Cambiemos, recordemos, con Rodolfo Suárez junto con el peronismo local. Muy bien, Nacho, volvemos a contactarnos en la segunda del día para ver cómo está la cosa por allá. Un fuerte abrazo. Abrazo, Pepe, muchas gracias. Nuestro compañero Nacho Aguilar de Radio La Mosquitera contándonos lo que está pasando ya en la provincia de Mendoza donde está en riesgo el agua, la vida, porque se quiere modificar una ley que protege el agua la vida.